En muchos casos, me da bronca y potencia, porque veo muchos casos que están dando casas, viviendas, le están construyendo y cada día me vengo enterando más y yo acá sigo esperando. Elena, empezó, bueno tu derrotero empezó en el 2014, ¿cómo fue eso? En 2014, bueno, eh, fui a Tierra a anotarme, a Tierra y PPB para anotarme, porque yo ya, Tiago nació en 2011 y bueno, tenía que anotarme en una vivienda algo por el tema de sus capacidades y de ahí vengo anotándome en todos lados en sorteo en sorteos nunca quedó nada eh, y bueno, yo ya estoy cansada lamentablemente estoy cansada porque se hicieron tantos acuerdos se hizo un acuerdo en 2019 que me con IPPB, municipio, defensoría eh, defensoría del pueblo de pobres indigentes, nada y acá estoy yo ¿Hubo Sigo. una promesa por parte del gobierno? Sí, obvio y lo único que se ha cumplido es el terreno, que el terreno obvio es del es del año pasado eh, de 2014 que estaba fulque, o sea, que me lo dieron ahora porque eso ya estaba en trámite. Pero acá sigo esperando, me dijeron que me van a hacer vivienda, que me iban a construir la vivienda y todavía nada, y yo no puedo seguir esperando más porque tengo a mi hijo Que mi hijo tiene una insuficiencia renal y necesitamos una casa estable, porque nosotros alquilamos y hasta el día de hoy ya no puedo más, porque voy entre viaje y viaje y no puedo seguir pagando porque eh, ya no puedo más, o sea, no puedo seguir esperando más. ¿Y aquí con quién te vas a entrevistar en Casa de Gobierno? Y acá vengo a ver quién me puede atender para entregar una nota que hice para Anabela, así que bueno, voy a seguir esperando y no me voy a dar por vencida porque... Yo ya estoy cansada y necesito algo urgente. No necesito a cada dos años, necesito urgente, lamentablemente. Eh, Milena, ¿cómo es la situación con, con Tiago? Contanos un bueno, poco de él. Tiago nació con una insuficiencia renal crónica, nació de nacimiento con esto. Acabo todos estos años, en 2019 él se me pone mal y empieza con diálisis. Las diálisis, yo fui a capacitarme a Bahía Blanca porque acá en Viedmarreiro no hay eh, un centro renal pediátrico a eso me lleva yo ir a, a bahía a capacitarme y yo dializar, acá en mi casa o sea en el alquiler que estoy pagando eh, pero o sea lo que más me, lo que más preciso es una vivienda no preciso un terreno pelado porque no me sirve lamentablemente no me sirve un terreno pelado. Yo preciso una vivienda porque yo necesito tener a mi hijo en una parte de higiene, de idealizarlo bien, no tener humedad y lamentablemente necesito una vivienda urgente. No puedo seguir esperando y tampoco puedo pagar una barbaridad de, de alquiler porque ya no me alcanza. Y nos decías que, que desde el 2014 venís eh, dando vueltas, presentando trámites y demás y no, no había respuesta. No, no habido respuesta. En 2019 se hizo la Junta y después nadie más se hizo cargo de nada. Uh -huh. eh, Milena, la, eh, Tiago, ¿cómo, ¿cómo es el estado de salud de él? Eh, bueno, ¿y cuál es el pedido concretamente? Una vivienda entonces. Sí, yo quiero una vivienda. Yo no pido que me regalen nada. Yo pido una vivienda y después la vivienda la voy a llevar a pagar por eh, en cuota. No pido nada regalado, simplemente pido una vivienda para vivir con mi hijo y que mi hijo viva bien, es lo único que pido. Él entró en lista de espera y bueno, y acá tenemos que seguir luchándola. Pero lo único que yo quiero ahora es una vivienda, no le pido nada regalado, simplemente que me den una vivienda y yo después voy pagando. ¿Con el intendente actual has, has charlado? ¿Has tenido no. contacto? Hasta el día de hoy nunca he charlado con el intendente. ¿Con funcionarios tampoco? Nada. Por eso vengo a entregar una nota que hice.